Son los productos más sanos que jóvenes y ancianos deben saborear Los de la firma que bate en café y chocolate, una marca mundial Lo piden ultramarinos al visitar el mercado Todo el sexo femenino, columna maltecino, superto refarcao Es el mejor café que puede usted tomar, el torre pato columbar, es el mejor café para desayunar, lo toman la modistilla, el empleado, el estudiante y el trabajador y cantan, este estribillo ante una caja de columbas.